Beautiful. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Uno, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.udosvalencia.com vertigo radio why am i here i think we have it we're on vertigo radio the only radio station that doesn't know how to count good island broadcasting on vertigo radio the third ball you want to be a real dj you got to go right down there I'm just telling you. So good album. Oh, with And you too, and you too too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Vertigo Radio, el programa que se emite desde Radio Manises. Un saludo a la gente que nos escucha a través de la salsa de emisiones municipales valencians. Eh, bienvenidos al programa dedicado a YouTube aquí en, en esta 12 temporada, programa número 5 y... Saludamos ya pues, a los compañeros del programa Oscar Puchades, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy te has traído el U2, vi 2 Sí, exacto, lo vi, lo vi <risa> Un día lo vi Un día lo viste, sí bueno El, es el, el YouTube, mini, el formato YouTube mini. YouTube. Mm. Eh, También tenemos a La Catalán, buenas tardes Hola Javi, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez una tarde más con todos vosotros Bienvenido También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes Muy buenas tardes Con sus tributos Eso es No hay semana que no tengamos tributo, eso es muy no. buena señal Noviembre y diciembre va muy Completa. muy calentito Sí, verdad Y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes Hola Javier Vara, ¿cómo estás? Uf, muy bien, ¿Sí? preparados para un programa que como siempre pues, viene con muchos contenidos uh -huh. eh, Hay actualidad de U2, ahora mismo pues eh, hay un acto en Londres En el que están presentes dos miembros de, de la banda uh -huh. y, y nada, como siempre pues vamos a contar la última hora de la actualidad del mundo YouTube, así que si parece, si os parece, vamos a pasar ya a las noticias. Bueno, estábamos comentando la, la gala de los Q Awards que tiene lugar ahora en, en estos momentos en Londres. Eh, hemos podido ver ya imágenes de, de Adam Clayton y Diez en la forma roja. Han ido acompañados de Diez iba acompañado de su hija Aran, Aran Frances, mm. que es el nombre que tiene, eh, el nombre eh, mm. comercial por decirlo ver, de alguna sí, manera, eh, artístico, mejor <risa> dicho, artístico, <risa> es artístico la palabra que buscaba porque mm. es que es diseñadora de, de bolsos. Y ha creado una línea que recientemente la ha puesto a la venta de bolsos a través de su página web, la podéis buscar, Aran Frances, y bueno, la verdad es que los ha vendido todos. Los que había hecho en la primera tanda o en la primera edición. primera edición, ¿no? Bueno, pero es que el precio de los bolsos es alucinante. O sea, de hecho, en un tuit de la sobrina de... De hará si hará Evans eh, Comentaba que dice que dice, Yo tengo, tengo que tardar 10 meses En ahorrar para poder comprarme el bolso <risas> Madre mía O sea, no sé cuántos miles de, de libras Costaban los bolsos y los ha vendido mm, todos Pues bueno, eso estrenó creo que En, en, en una, vale. una aparición pública Con, con, con su padre mm. Porque no, muchos ni la, ni la sí. conocían a Arran Que es fruto de su primer matrimonio eh, Con Aislinn Con Iceland, exactamente mm. Y bueno, está en, el, en los Key Awards, Y Adam Clayton ha ido acompañado de Mariana Clayton eh, Su esposa y, y bueno, pues U2 está nominado a dos premios Que era lo que estábamos comentando Que nos reíamos un poco Porque este año U2 realmente... Mm. Eh, sin, bueno, sin hacer nada, ¿no? sin hacer nada yo, yo pienso que cuentan por los finales el final, de, el, el final de, de gira del año pasado. Digo yo, si ¿no? los premios los dan en noviembre o finales de octubre contará desde, pues eso, desde octubre del año pasado, Y bueno, pues los conciertos lo finales imagina. en París mm, Yo claro, creo que fueron míticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm, y, y pero bueno, ahí, con sus contrincantes, me imagino Muse, Coldplay, ¿no? Claro, pues mira. Eh, están dominados a dos premios. Si nos enteramos de porque están ahora mismo en la, en la, mm. en la gala a quien le entregan el premio pues lo decimos pero bueno U2 lo, está nominado junto difícil, ¿eh? a Coldplay Muse que Coldplay precisamente los hemos visto o sea que... y Uy. Wolf Alice a la, mejor, a la mejor actuación en directo hmm. y luego hay otro, otro premio que es el me la mejor actuación en, en el mundo y ahí están pues con de 1975 eh, Biffy, -Clyro, Biffy Clyro y Muse hay que decir que han ido miembros de, de Coldplay y Muse también a la gala Con lo claro. cual, pues, Uf, parece que realmente aquí no hay tongo, no saben va, quién va a ganar. Yo, si tuviera que votar, por los, he visto tres de, tres de ellos y mm. me quedo con Coldplay, Barcelona. O sea, el show de Coldplay espectacular. Es, es espectacular. Sí. Es espectacular. Es un juego de luces, imágenes. Sí, que es de verdad que, que el de Muse que vimos fue en un festival, entonces, quieras o no, no llevan su bueno, parafernalia. Yo pero... lo he visto, yo, no, yo también he visto. A, ah, también sí, lo he sí, visto. Estuve, es en, verdad, Madrid, es verdad, estuve en Madrid viendo drones. ¿Y qué? Eh, también, pero me quedo con el de, más beta, de Coldplay, Coldplay. ¿no? Mm. el de Muse también es muy bueno, sí, pero tiene, ayuda. no sé, el de Coldplay me, me enganchó un poco más, sobre todo por, con la, el público, ¿no? El público forma parte del show. Mm, claro. Bueno, claro, las es, pulseras es, y demás. Mm. Grande, sí. Nos aclara, Raúl, pero... el precio de los bolsos, por pues, si hay algún interesado. Ah, vale. Que ha salido a, a, a, a su padre, a Udor, en tarifa plana ¿eh? en todos los bolsos, sí, 7... valen? 790 libras. Sí. Ah, Todos. Solo. Son bueno. todos Bueno, gracias a Dios Le Para qué cambiar de canciones bueno, sí, Yo, yo pensaba que iba a poner es. cuatro cifras o sea, más afortunadamente que... La libra pues bajó Con respecto al euro y... Sí Gracias, gracias, <risa> gracias ¿eh? a a ¿Ahora, Ahora se puede comprar baratos Por los sí, ochocientos sí, y pico de sí, euros sí. Lo tenemos si en... fácil Pero es de mujer, ¿no? Sí, sí, bueno aquí, O tiene bandoleras Da igual esto es, uni, es unisex <risa> Riñoneras también tiene ¿o? Sí, sí. <risa> No, no, son bolsos Pero es pues, un unisex Lo puede llevar también Ah, unisex un chico. Ah, bueno, bueno Pues ya sabes Para navidades Claro Y Raúl también nos puntualiza que, que en este momento están uh, dando el premio, o sea que enseguida sabremos uh -huh. quién se Pero lo lleva. ¿Pero el premio al mejor bolso o a mejor actuación? No, el bolso ya es de Arran. Ah, vale. Al mejor zapato que hay en vale. la gala. Entonces son ¿no los de Dan Clayton. A la mejor actuación en directo. <risa> sí. Q, Q Magazine acaba de tuitear que es, tan... a, a es de la decir. hora del premio, entonces no. vamos a ver. Estamos vale, tanto, pues vamos a comentando y en el momento no, no, que no, salgan es que los. Vamos con más premios, ¿no? Porque Bono también esta semana ha recibido una gran noticia por decirlo de alguna manera. Y es que le han, le han dado el premio al... Realmente es... A ver, a ver. Tenemos noticias, novedad. Noticias. Y el ganador del premio a la mejor actuación en vivo es... Yuchu. No me lo puedo creer. Bueno. Alucinante. Un... Hombre, pues la verdad es que lo de París fue muy, muy fuerte. Yo creo que solamente por eso... Eh, le han dado el premio, ¿no? Porque ah, Habría sí, debate, porque ¿no? Actuaciones de este año 2016 <risa> No, no, como no sido en el C, Me parece a mí que No, no, está claro Bueno, han hecho no, la de Dreamfest no. Y... Y eh, Aukakao No, no, La de... Sí la de, la de Las, las Vegas, Vegas. La, la, la, la, Las Vegas, ya está Mira, ya por luchar a En... Eh, la Lo, muy bien, brindemos, chicos Están los y fans vosotros, ¿no? Sí, que están siguiendo por Twitter la, Los premios diciendo Que es una broma no, Claro, normal <risa> Bueno, si no, no sé. nos lo creemos ni nosotros, es como pero, si... A mí me ha sorprendido <risa> Claro, es que... Entonces pero tengamos como... en cuenta esto, que no solamente es el 2016, también incluye el final del 2016. Claro, claro, es mm. lógico, si no sería... Si no, no tendría sentido. Y... Sí, pero bueno, pero yo lo veo como, como que es el final de una gira de un año de, de... No, de 2015. Claro. Entonces, no sé, 2016 no lo incluiría, ¿no? De en todos modos, proyecto. en yo, cualquier caso, eh, los de París no estarían incluidos, porque fueron en diciembre, mm. si es un año. Por eso digo que sí que deberían incluirse y por eso están dominados y no tiene sentido. Mm. Están, ahora están ahora Adam y Dietz. y en el escenario. Y bueno, Bono está ocupado porque... Por, se bueno. lo van a dedicar a Larry, creo. Sí, ¿no? <risa> hay que decir, luego nos enrollamos y no hay tiempo para el resto de cosas del programa, <risa> acordaros. <risa> eh, Qué pasa? está, pero esto, estos momentos... Sí, ¿no? sí, están, sí, momentos, están tío. interesantes. <risa> que a Bono le han dado un premio que realmente sería... El título del premio sería La Mujer del Año. Mujer del Año, mm -hmm muy grande, ¿eh? Que a un tío le den un premio a una mujer del año. Sí, lo que pasa es que no sé si le darán el título como, como mujer del año o le darán uno, uno, uno el, especial para él. ¿Por el tinte del pelo? O no, real, lo sé. O... <risa> no lo sé, pero hay, yo he visto algún Twitter por ahí de estos de, de fakes, de broma, <risa> de, de, de una señora sentada con, en un bar con, con otra señora y diciendo mira este es bueno. Y es, y es una, una señora, una señora ¿no? por, <risa> por la parte de atrás. Hombre, de todos modos me gustaría saber cuántos hombres han sido nominados a ese premio. No, curiosidad, no. más que nada. No, no, es que nunca, nunca se, nunca, ha, que se ha incluido. Yo lo he oído esta mañana en la radio y me he quedado cuadros, digo. ¿verdad? Sí, es la revista mm. Glamour, que es una revista femenina. Mm. Y normalmente aquí el listado que hacen de... La hacen la mujer del año, obviamente, pues, entonces siempre son... Son mujeres, ¿no? Claro, Las claro. A ver si nuestros amigos de Chile van a cambiar su sección, en el lado oscuro, el lado oscuro. No. No, en bueno. la época de Actunbe Baby iban todos vestidos de mujer sí. en algunas sesiones fotográficas. Y algunos desnudos también. Sí, sí, o sea que, bueno, en fin. Udo siempre también tiene ese, ese lado femenino y desde luego, bueno, pues con, con, con todo lo que ha estado haciendo estos últimos meses, eh, con Juan y la campaña La pobreza es el sexismo, eh, recordemos que estuvo en África apoyando esta iniciativa, que grabó un tema eh, con varias cantantes eh, eh, africanas, pero bueno, ha puesto en, en valor el, el, el, bueno, pues la, la, la importancia de, de la mujer y ha eh, apoyado pues, y, y siempre está fomentando pues, el poder femenino. De esta forma, pues han decidido este año darle, darle el premio a, a Bono y que, y que bueno, pues eh, creo que próximamente lo, lo, reco lo, lo recogerá. Eh, y nada, pues para amenizar y acompañar las noticias Vamos a escuchar ese tema Que yo creo que no llegó a sonar, a sonar en su momento aquí en Vertigo Radio no. Se llama Strong Girls uh -huh. Y bueno, hay, hay varias voces Una de ellas es la, es la de Bono Así que vamos a disfrutar de, de este tema Y de aquí felicitar a, a Bono por ese trabajo que, que nunca, siempre es bien visto por los fans ¿no? De U2, el que esté... Con One y haciendo temas políticos y sociales, pero bueno, yo, como muchas veces decimos que en a Radio, pues lo ya. valoramos. ¿no? Bueno, es lo de siempre, hay otros que están jugando al billar. O sea que... <ríe> Muy bien, vamos a escucharla. day by day, ah, motion, it's a motion, I feel it, this Like star start from the bottom and rise to the top. Your wonderful, loving, is strong. Nothing is stronger than a woman's worth. worth. I'm the piece of the puzzle that's missing, baby. I compete in the earth. Uh, uh -huh. Call me sheep back. Just call me Mary, my get, get back. See, we run the world. Show some love to the strong. Palabra final de bueno, la canción y, y bueno, estábamos comentando el tema, el tema de la entrega de premios, que este premio de mejor actuación en, en directo, eh, la entrega StubHub que es una, una empresa dedicada a la reventa de entradas. ¿no? Mm. <risa> Es, es las, las que, mis cuan, comentarios. Las que cuando vas a comprar entradas no quedan, no dices todo solado y, claro, y luego a los dos minutos ya tienes ahí 50. No, no, no, a los dos minutos sí. no. Si te apuras ah, casi antes, antes, vez, antes de que empiecen las entradas ya... El no, pero es legal, no pasa nada. Es legal y permitido. Bueno, en este caso no, no pertenecen a Ticketmaster, porque, no. pero bueno, Ticketmaster también tiene sus... Su sí, sí, sí, y mm. En fin, es triste, ¿no? Que, a, a, que esto se haya llegado y se permita y, y, y no pasa pero, nada. Pero no, no pasa pero nada. nada. Sí. Vamos a ver, en 1992 o 93 ya se, se fueron a juicio Pearl Young contra Ticketmaster, que fueron a... a mm. los, los dos guitarras el bajista estuvieron en, en el juicio. Porque no querían que subieran el precio de las, de las entradas, simplemente por eso. No ya por la venta exagerada, sino por el precio de las entradas. Y ya estamos hablando de hace pues, 25 años, y sigue la cosa igual. No, no, no es que ya es, es algo es permitido, permitido, habitual mm. y ya forma parte de la cultura musical, ¿no? Estas sí, páginas. que y... no puedas ver un concierto a no ser que pagues el precio prohibitivo que ellos te imponen. Sí, sí, es algo que Yo, yo cualquier cualquier en concierto o sea, Pero mismo es que de la avaricia sigue Porque no es que te, te vendan a un precio más caro Sino que es que no te quedan entradas Y tienes que comprarlas de una supuesta reventa Que son ellos también Y que entonces ya el precio es lo que les dé la gana O sea, es que te lo dan por, por saco dos veces Hablando mal y pronto, en fin Bueno, saludamos a, a Georgina Que nos está escuchando en directo ...una fiera habitual de, de Vertigo Radio... Radio. Y, uh -huh. ...y bueno pues eso... ...ahí queda, queda la nota... ...queda un premio por entregar... ...si lo, lo dicen ahora pues lo comentaremos... Eh, ...luego una, una noticia que le gusta mucho... ...a, a nuestro amigo Fernando Sánchez... Eh, ...nuestro diseñador de apps y página web... Eh, ...la Fórmula 1... ...y bueno uh -huh. estas semanas... Eh, ...como tipo pues del... ...del, del campeonato mundial... ...han hecho una encuesta entre los pilotos... ...de, de qué canciones... Son las que escuchan mm. cuando antes de subirse a monoplaza para empezar a carrera siempre los vemos con los cascos, igual que mm. pasa con los futbolistas. Claro. Esa música que suena para motivarse. Para claro. Y bueno, pues hemos descubierto que hasta tres eh, pilotos eh, tienen dentro de sus predirecciones, incluso es la canción número uno antes de subirse al a Monoplaza, que son canciones dudos. Tenemos a Nico Rosberg, que eligió Beautiful Day. Mm -hmm luego tenemos a Sergio Pérez, mexicano creo que es, uh -huh. sí. Checo eh, Checo Pérez. Pérez, en Vértigo y luego Kane Magnussen que se pone nada más y nada menos no. que Sandy Bloody Sandy no será la versión del, del, del Experience <risa> <risa> supongo que será la del disco ¿verdad? sí, sí, eso espero que habrá es que es, no sé, de las tres cuáles os quedáis para motivaros no. Beautiful Day, Vértigo, <risa> Sandy Bloody, Bloody Sandy vértigo. vértigo Vértigo, ¿no? Vértigo. Vértigo. Yo, yo, yo creo que Vértigo es una buena canción para animarte, o sea, mm. Beautiful Day te puede estar incluso relajar un poquito, ¿no? Y mm, Sandy, sí, bueno, Sandy... bueno, bueno, si tienes la pole y, y ves que los de atrás no van muy atrás, bueno, es Pitbull Day como río tranquilo. Y ¿no? Sandy la veo Nico como, Roswell. madre mía, o sea, salgo y me como la primera curva me llevo a todo el mundo por delante. Sí. Sí. Yo conozco de gente que se pone vértigo cuando hace algún tipo de ejercicio sí. en, mm. en el gimnasio y cosas de estas. para Sí, yo cosas. creo que la más acertada sería Vértigo, bueno. Aún. Y bueno, y ya para, para terminar, la noticia que se ha filtrado hoy a través de, de Facebook y de, y de Ticketmaster, eh, una, un posible concierto de U2 en el 2017, que bueno, se ha anunciado de la misma forma que cuando se, se anuncian y se publican los conciertos de, de las giras. Entonces, hay un, se, ha, se ha creado un evento en la página de Facebook de, U, de U2 y un enlace al, a Ticketmaster con, con la ciudad, la fecha y el plano de, de bueno, del estadio y todo, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, como si fueras, como si fuera un concierto oficial. Mm -hmm. Y bueno, es un concierto teóricamente en Columbus eh, en octubre, de, el 20 de octubre del 2017. mil no, diecisiete. Ya comentaremos. La 2021, veintiuno, ¿sí sería dos. Había dos, había dos, pues mira Y bueno, ¿esto, esto qué significa? Que ¿Se han colado? ¿Están haciendo alguna prueba? No, no, bueno, son pruebas de Los informáticos de u Están en su línea, básicamente, ¿no? Bueno, ¿no? Los de Live Nation creo que es Life más... Live Nation poco. porque el evento lo ha quitado un... Un empleado de Live Nation, de Life Nation. Sí. Y bueno, un poco para que nos hagamos una, la idea de, de fechas de, de, de qué puede haber de real en, en, en esto, porque yo, obviamente si están toquiteando es porque algo, algo hay en mente o están probando o ...o a haber un anuncio próximo... ...¿qué, qué, qué fechas son las que ha seguido U2... ...por ejemplo en el anuncio de la última gira... ...o cuando sacó el disco? Pues mira, el disco salió el 9 de septiembre del 2014... ...todos recordamos el lanzamiento... ...en el evento de Apple... ...el 9 de septiembre... ...la, la gira se anunció el 3 de diciembre... ...y la preventa de entradas empezaba el día siguiente ya... Hmm. ...o sea, recordaréis el caos que hubo... o sea, de, ...que el 9 de septiembre y el 3 de diciembre hubo tres meses... Lo que se tardó entre en el disco y la anuncio de gira. Y luego la gira ya empezó el 14 de mayo en Vancouver, del 2015. O sea, tres meses entre disco y anuncio de venta de entrada. de todos modos, si de aquí a octubre del 2017 no hay conciertos de udos... ¡Más Nos rollo! Quémonos. Sí, claro, pero si que... lo último que se sabe sobre el disco es en teoría marzo-abril... Mm. en Europa? Vamos. Cuadra, ¿no? Y en octubre claro. parece ser... Estados Unidos, verano, que Europa, antes vendían a Europa. Claro, Con lo cual, sería si lo es único. en junio, por ejemplo, pues estaríamos hablando tal vez marzo. ¿Pensáis que van a empezar aquí en Europa la gira en vez de en Estados Unidos? Sí. sí, yo creo que sí. ¿Van a desaprovechar el verano de aquí? No, para claro. nada. No. Verano aquí, claro. Estados Unidos, fin de año, paran, Oceanía y compañía, hmm. en diciembre o Sudamérica, que es diciembre es el verano de allá. ¿Y si empiezan por Oceanía y luego siguen por, por Estados ¿verano? Unidos? ¿Verano? No. Yo creo que va a haber antes Europa y Estados Unidos que el resto del mundo, claro. desafortunadamente claro. para los seguidores mm. sudamericanos, ¿no? porque tenían muchas, muchas, muchas ganas de, de ser, exactamente que fueran ahora en el 2017, pero en fin. Es que se fue todo al traste, ya comentamos y hay gente que ha preguntado eh, lo de Miami eh, para este mm. pasado mes de octubre, era la, la fecha las fechas que, que estaban mm, claro. barajando y que estaban planificadas con el lanzamiento del álbum también ahora en estas fechas. Incluso Europa yo creo que es, entre comillas, más rentable que cualquier otro lugar, porque en Estados Unidos y en Sudamérica las distancias son muchísimo más largas tardan más, mayor transporte, ya, en fin. Estados Unidos están claro, dentro del es mismo país, la infraestructura, infraestructura es mucho más sencilla. En Estados... sí, Siempre han dicho que Sudamérica a nivel costes, las... claro, es, y es por eso no tocan en muchos países del mundo, porque por a nivel único. costes no, no sale rentable. Por mm, eso bueno, pues te digo que Europa no, bueno, no van a dejar de, de desaprovechar la oportunidad. Bueno, mirando. lo que sí Veremos. podemos deciros... ¿a, a, a, sí. ¿Falta alguna cosa? No, perdón. Eh, Es U2, U2 esta semana, está de vacaciones. La semana pasada y las dos anteriores estuvieron trabajando en el estudio. La semana que viene vuelven otra vez a, al estudio y teóricamente les queda un, muy poco tiempo pues para, para terminar los plazos que, que se habían puesto ahora de nuevo. O sea que no, parecía, parece que, que, que, que han estado trabajando en Los Ángeles y en, y en Eze. Hace poco vimos una fotografía de de Steve Lillywhite en, en Cannes sí, sí, pero de, en eh, Mónaco sí, y mm. parece que ha estado o está trabajando con ellos en, en los últimos retocos del álbum, veremos si esto ya es el final definitivo o, <risa> mm, o un sabes. punto ya aparte en fin Borrón y cuenta nueva y, no <risa> y empieza de nuevo, nada. ¿no? Bueno, y se celebraba esta semana el aniversario del lanzamiento de All You Yucaly Behind y bueno hemos estado debatiendo qué canción poníamos mm. y al final pues Se queda When I Look at the World como temazo de, de, ese, mm. de ese fantástico álbum como fue el Old That You Can Leave Behind, así que vamos a escucharlo. En la de fondo soy yo ahora. Walk on Vamos, vamos con mm. When I Look at the World. When I look at the world When the night is someone else's And you're trying to get some sleep When your thoughts are too expensive To ever wanna keep When there's all kinds of chaos Oh Bueno, comenzamos la agenda esta semana con dos tributos Este sábado empezando con la banda U2Band o Antigua Band, en la sala Texola de Alicante Y el tributo 2 de U2Band será una hora temprana, será a Te las 5 y media de la tarde Elda En Elda, déjame, <ríe> Alicante, será en, en la plaza de Elda en Alicante en, Elda. En Elda En Elda, correcto, vale Finalice también con la banda Please en la discoteca Number de Tarrasa a las 11 de la noche. Y como. Ya... Es el sábado. Eso es el sábado. Los dos tributos el sábado. En U2 van el, el, a las 5 y media de la tarde y en Tarrasa con, con Please. Y entramos ya en el, en el mes de noviembre. Y vamos sí, restando días. Sola. Y vamos restando días para el próximo 26 en la sala Rock City de Valencia. La segunda y última fiesta de celebración del 40 aniversario de U2 con la banda Spy Plain. Las entradas, como vimos diciendo, están disponibles a través de Etiquetea y en los puntos físicos, que ya todos conocéis, en tiendas Harmony, en tiendas Amsterdam y en el Café Lola. Ah, en poco tiempo estarán en esta hub también. <risa> en Zigway, ¿no? En Zigway, ¿no? reventa. 700 euros. 12, 12, 12 de, de bueno, entrada y... Yo que 500 cuelo alguno, <risa> va. Ah, y con, y, con la, y con la, en sala VIP, ¿no? Hacemos sala VIP. Sí, bueno, si pagan 500, lo que quieran. Eso es. <risa> Bueno, pues nada, no de paso a compañero Ah, ¿pasamos ya? ¿Ya has terminado? Sí, ya estamos, no, ya hemos terminado Rápido y, y veloz visto? Dos, dos tributos, ¿no? Dos tributos, Super sí verdad. YouTube Band, ¿no? sábado, cinco y media de la tarde media de la tarde en Elda, en Elda, En Elda, Alicante, Alicante. Y en Tarrasa, en la sala, en la discoteca Number A las once de la noche Con, Con Mickey. Muy bien, pues Eso. nada, el que tenga oportunidad, pues Que no pierda la, la ocasión de, de disfrutar de la música de 2 en directo. Y como has dicho, Javier, noviembre y diciembre vienen cargados de muchos tributos. Incluso eh, en la misma semana repiten dos o tres tributos. Uh -huh. Ahí lo dejo. Muy bien, pues vamos ya con, bueno, con la sección de, de Leo. Vamos con You To and others. the Others. <risa> Buenas tardes, YouTube de Oderson, tarde más con todos nosotros y hoy vamos a indagar la vida de Kevin Barry Moore, un irlandés es es pues tipo? un irlandés nació en el año 55, el pequeño de cinco hermanos y hermano pequeño del cantante folk, Christy Moore, que sé quizás sí si suene un poquito más, ¿eh? si sí, sí. tiene un poquito más de nombre. <risa> bueno, Barry inició sus estudios en el New Bridge College, eh, es un colegio de la orden de los dominicos y en ese colegio pues, formó su primer grupo de música junto a su hermano Andy y un compañero de clase. Pronto dejaría el colegio para dedicarse en exclusiva al mundo de la música. Con solo 14 años, este joven irlandés emprendió su andadura musical siguiendo a su hermano Christy por varios pubs ingleses de música folk. Desde ese momento, se ha pasado toda su vida escribiendo y cantando canciones. El año 76 grabó una de sus primeras canciones, Wake Up to the Shore, y al año siguiente participó en un tour entre Alemania e Inglaterra. Pero no fue hasta el año 1978 cuando Barry publicó su primer disco, Treaty Stone, Un año después, debido a una tenditis en los dedos, Barry tuvo que aprender a tocar las cuerdas con la púa, eh, ya que solía utilizar solo sus dedos para tocar su guitarra, lo que alteró el sonido de su música. Barry alternó su lugar de residencia entre varios países, pasando por Holanda, donde publicó dos álbumes más, Irlanda, donde fue el cantante de la banda Red Square, y en el año 1987 se mudó a Estados Unidos. Fue allí donde, gracias a la canción de Susan Vega, Luca, y a uno de los personajes principales de la novela de James Joyce Ulysses Bloom, Qué bueno. Escogió su nombre artístico La versión de hoy que vamos a escuchar es Bat. Es una de las canciones favoritas de Barry Y por eso la incluyó en su disco de versiones Keeper of the Flame Este álbum tiene versiones desde Cure y Radiohead Hasta Pop Dylan o Johnny Mitchell Y es un álbum exclusivo de covers En una entrevista promocional del álbum Explicó el motivo de elegir esta canción Cómo intentó expresar sus propias emociones Y sentimientos en sus primeros días Desde su llegada a los Estados Unidos Y justo después de dejar atrás a Barry Moore por Luca Bloom, quizás esas razones hacen que esta versión sea tan emotiva. Luca explicó. Era invierno de 1988. Después de un concierto en el Red Lion, en Greenwich Village, decidí coger el tren para volver a DC. Estoy en la estación de Penn, bueno, la estación de Penn es en Nueva York, a la 1 de la mañana. Hay una vista tenebrosa y triste de la estación. Gente deambulando de un lado para otro. Hace mucho frío. Entonces subo al tren. Estoy en un lugar oscuro, me siento y me pongo el Wallman. El tren sale de Penn Station, conecto la radio y escucho las notas de una intro de The que se introducen por mis oídos, y al instante me siento conectado a algo tranquilo y hermoso. Dejo atrás el Scalien de Nueva York escuchando Let It Go and Soto of Fairway. De alguna manera, todo era perfecto en el mundo otra vez. Estaba destinado a escuchar esta canción, de esta manera y en ese momento, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. No podía imaginar que 12 años después estuviese cantándola. Así que, pues, eh, ya que hemos hecho una breve introducción de Luca y hemos aprendido un poquito más de él, vamos a escuchar esta versión de Bat, que para mí es realmente preciosa. Twist and then turn away again If you tear yourself into again If I could, you know I would If I could, I would Better dislocate If I could Throw this lifeless lifeline To the wind I'd leave this heart of clay See you walk, walk away Into the night And through the rain Into the half-light And through the flame If I could Through myself Set your spirit free I'd lead your heart away Walk, walk away Into the lies And through the day Tell you what I would say True colors fly in blue and black Blue silken sky and burning flag Killers crash, collide in bloodshot eyes If I could, you know I would If I could, I would Let it go surrender, desperation, dislocation, separation, condemnation, revelation, in temptation, isolation, desolation. So to fade away, let it go. Uh -huh. And so to fade away, I'm wide awake. I'm not sleeping. de reso a del resto al vinilo eh, a Hacer un inciso Y es que U2 ha perdido el premio al mejor, A mejor actuación en el mundo A favor de... Ha ido a parar a, a Muse Última hora desde los Q Awards en Londres Y luego también un premio sorpresa Que no, está, no sabemos que estaba nominado Diech a al Spol ¿No era el premio Spol el Spol Awards, y ¿eh? las guitarras Ronnie Wood, de los Rolling Le han dado el premio a Diech ahora mismo En... Muy bien, desde, desde Londres, donde tenemos a, a, a la mitad de la banda el bono, pues lo tendremos por ahí de, descansando y, y Larry, pues donde siempre está, que nunca lo sabemos. <risa> bueno, y en el reso de vinilo, después de, de varios meses de, de descanso y, y, bueno, el, el obligatorio, por, porque no había programa durante el verano, volvemos con, con un nuevo vinilo. Eh, en esta ocasión eh, el, el vinilo elegido es eh, el de Saromé, eh, ...la versión de Thurman Remix... Eh, ...es un vinilo promocional lanzado en noviembre del 92... ...editado por Island Records... Eh, ...editado en, en Inglaterra... ...es un vinilo de negro de 12 pulgadas... <coughs> ...cuya referencia es 12 Is 550 DJ DJ... ...se ha como decía de un vinilo promocional... ...publicado con motivo del lanzamiento del single... ...Who's Gonna Ride Your White Horses... Eh, ...se comenta, se dice que solamente hay mil unidades... Eh, y bueno, eh, el vinilo viene dentro de una funda negra eh, sin ningún tipo de, de imagen y solamente pone una pegatina que pone promo copy, no for resale. El vinilo consta de dos canciones: en la cara A está Salomé, en la versión Thurmancer Remix, con una duración de 8 minutos y 3 segundos, y en la cara B viene una versión de Can't Falling Love por U2, eh, la versión Mystery Train Dub, que dura 8 minutos y 30 segundos. Ah, pues. Y bueno, Salomé, eh, como sabréis, es uno de los descartes de las sesiones de grabación de Acton Baby. Eh, está producido por Paul Barrett, la letra de Bono y la música de U2. Y la remezcla que aparece en este vinilo es de Peter Heller y Terry Farley para Voice Own Productions. Eh, Peter Heller y Terry Farley son una pareja de DJs ingleses que, que, bueno, pues en, en la época de los, 90, de los 90 eran los DJs de moda, por decirlo de alguna sí. manera. Y bueno, todavía siguen en, en, en marcha, siguen Camilero. trabajando juntos. De hecho, pues eh, siguen pinchando en Londres eh, de forma continuada y han venido aquí a España, a Ibiza, este verano. Eh, ahora, ahora os comentaré pues, una pequeña entrevista que hemos podido hacer con Terry Farley a través del correo electrónico y donde nos cuenta pues, un poco la historia de, de esta canción. Hay que decir que, bueno, la cara, la cara B eh, es una versión de, de Cángel Falling Love eh, la versión Mystery 30 que es una canción original de Waze Peretti y Creatore que son los, los creadores de la canción que fue popularizada por Elvis, Elvis. y está remezclada por Dave Dorrell y bueno, decir que, como, que el vinilo es de 12 pulgadas, como decía anteriormente viene de una funda actualmente negra y con esa, con esa pegatina que, que, que decíamos por que son un poco Luego en la galleta viene una imagen de, promocional de, de U2 en la época del, del Actun Baby. Y nada, eh, sobre la canción, Salomé en general, comentaros que Robert Plant, el líder del de, Zeppelin. De Zeppelin, pues llegó a decir que era la, su canción favorita de, de U2. Actualmente este vinilo pues, lo puedes encontrar en, en, en tiendas de discos de coleccionistas, en eBay, y bueno pues el precio puede oscilar desde los 40 euros para arriba. Eh, pues en teoría hay mil aunque si entras en internet mm. es, es fácilmente localizable. Luego, pues bueno, eh, existen muchas versiones de, de, este, de este remix. Eh, en cuanto a duración, la versión más reducida eh, dura 5.52. Eh, se llama Zurro Remix Best of Edit. Eh, porque lo puedes encontrar en la en el en la en la edición promocional del remixes from, from the noventas o de 90s. The, the 90s de 2002 y en el de Best of 90-2000 eh, que salió también en el 2002 y luego también la edición esta digital que se llamaba Un, un Release and Rare del 2004. Luego hay otra versión que dura 6,48 segundos que, que bueno no tiene un nombre específico pero dura como decía este, como tiene una duración diferente a las demás y que sale en una cinta eh, promocional de Island Records que salió en el año 93. Y solamente está en ese formato, en formato cinta con esa duración. O sea, imaginaos la cantidad de cosas que hay raras mía, claro. para coleccionar. Y esto, mm. pues, es Salomé. Es, es ¿eh? O sea, imaginar otras canciones, ¿no? Sí. Y luego hay otra versión de 803 que, que sale en la edición remasterizada del 20 aniversario de Atom Baby. En el Melon Remix For Propaganda. En el, y en el single Juego en Array of Horses. Y este vinilo que, que, que, es que hemos traído al programa. Luego está la versión de estudio que nada tiene que ver con esta versión remix de House Dance, que dura 4.32 y que es la que aparece en la cara B del single Even Bernd and Real Thing, lanzado mm -hmm. en, el, en el 92. Y como decíamos hemos tenido la oportunidad de conversar brevemente con Peter Heller, que es una de las partes el 50% de, de, de, de esta pareja, eh, para contarnos un poco acerca del, del remix, ¿no? de cómo, cómo, cómo surgió le hemos preguntado que cómo surgió esa, co esa colaboración en los 90 y nos comenta pues que Peter Heller y él estaban eh, remezclando muchos de los mejores artistas pop dance de, de aquel momento y recibieron la solicitud por parte de la discográfica. Desafortunadamente pues, no, tuvieron, no estuvieron en contacto con, con la banda para, para hacer la remezcla. Y bueno, que se, se trata pues, de remezclar un, eh, múltiples pistas y, y bueno, desafortunadamente como decía, pues no tuvieron la oportunidad de, de encontrarse o hablar con, con la banda directamente, solamente a través del, del staff luego pues, le preguntamos eh, cuando hacen un remix eh, si reciben indicaciones para, por parte del artista para, para hacerlo o si tienen libertad para, creativa para, para componer ese, esa versión dice que ellos tenían un estilo y, lo para, o sea, un estilo y, y U2 lo quería para esa canción aún así pues, tenían libertad creativa para, para componer y Salomé pues, era una, una gran canción con una gran voz así lo dice Terry Farley así que la desnudaron y crearon una versión house eh, utilizaron un, eh, prestado un acorde de una famosa pista de baile, pero no han querido desvelarnos mm, de ¿Cuál es? ¿no? Sí, porque podría traerles problemas. Entonces, ahí tenemos para volver mm. a escucharla y a ver qué, qué, qué otra canción puede haber ¿no? ahí. ¿Poco a poco? En fin, supongo que será muy, muy complicado porque hasta ahora nadie lo ha descubierto, ni, lo ha, ni los han denunciado. <risa> <risa> en fin, eh, es una broma. Luego no, le hemos preguntado acerca de cómo se reparten el trabajo cuando cuando hacen un remix y dice que trabajan en, en, en equipo, eh, ellos dos, eh, Terry y Peter, eh, junto a su ingeniero, que se llama Gary Wilkinson, eh, todos juntos en, en un estudio. Les hemos, le hemos preguntado también si aparte de Salomé había trabajado en alguna canción de más de U2, y dice que no, que solamente hicieron ese mix y que nunca más volvieron a preguntarles para hacer algo más, aunque creen que, aunque creen que, que les gustó bastante este trabajo a U2. Nosotros le hemos llevamos para mí... Este remix de, mm. de Salomé, yo creo que es una de las mejores versiones dance sí, de, sí. de cualquier canción que se haya hecho de U2. Sí, sí, desde luego. Es una, yo creo que también es muy desconocida para gran parte de, de, de, del público, mm. pero esta versión de Zurumancer Remix, pues, bueno, es que no. Por el tiempo que pasa, sigue, sigue manteniéndose fresca. Sí, sí, efectivamente. Y, sí, y bueno, dice que, que nos da las gracias por. Por, por los piropos, a, por la canción, y dice que ellos también que, le, que, le, que la aman. Y dice, le hemos preguntado que si hoy en día en sus sesiones, como decíamos, todavía siguen en activo, eh, utilizan esta canción y si suelen venir a España. Dice que hace tiempo que no la tocan, pero que. Pero que bueno, se acuerdan todavía de ella, tal vez la recuperen en un futuro. Ahora es buen momento de sacarla, ¿no? Sí, bueno, es, se la hemos puesto a, ah, bueno, a, a, a punto de penalti para, para <risa> que la vuelvan a recuperar en sus sesiones y que estuvieron este verano pinchando en, en Space, en Ibiza. Sí. Así que nos invitan a que entremos en su página de Facebook, en la de Terry Farley. Eh, pondremos enlaces en, tanto en el artículo como, como en la web. Y, y bueno, pues se, se han despedido de nosotros con un, con un mensaje que enseguida lo vamos a poner. Eh, tampoco había mucho más para, para desgranar de este, de este, de este tema. Eh, recordad porque Salomé es un personaje bíblico de, de, de, que bueno, pues como sabéis uno siempre acude a la Biblia para, para sacar temas y sí, es la, exactamente, la que pidió la cabeza de Juan Bautista ¿no? No exactamente, de exactamente explotar. esto ya sería para otra sección de, del programa ¿no? sí, de las canciones, pero es una canción súper wow. interesante, la de, de Salomé así mm. que si ¿sí os parece eh, y ya para despedirnos ponemos el mensaje de, de Terry eh, un saludo mm. para, para, para toda la gente que nos escucha ¿Queréis añadir algo más, chicos? No, que, que disfrutéis de la canción porque es, es contundente. Nos vemos el... Nos pues oímos. Sea, Aconsejable esta canción porque es una de mis preferidas y muchas veces cuando estoy en casa me pincho bien, a toda leche. A bailar. Nada, un saludo a, la, a todos los que nos oyen y a dos Chile, que está ahí siempre presente. Eso es eso. Una, un fuerte abrazo a, a Terry Farley que ha sido muy simpático, muy agradable y gracias por concedernos esos minutos para, para Vertigo Radio. Hello, I'm Terry Farley, sending greetings to Vertigo Radio and the U2 Valencia Fan Club.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 on Vertigo Radio. Radio.